Bienvenidos a otro mensaje poderoso para tu vida de identidad y destino. Desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. Fresco, Presque, fresquecito. Sí, Yo iba a compartir, tenía dos mensajes en el cual estaba, Señor, ¿qué quieres que comparta el día de hoy? ¿Qué quieres hablarle a tu pueblo? Tengo estos dos mensajes, Señor, ¿qué hago? ¿Y sabes qué hizo el Señor? Me dio un nuevo mensaje. <ríe> Ni siquiera ninguno de los dos que tenía. Y yo me quedé impactado. Y el miércoles me dio este mensaje. Entonces es la primicia de este mensaje para ustedes. De parte del Señor. Vamos a leer Éxodo 17. Del 8 al 16. Yo se los voy a leer. Yo tengo aquí los versículos para irnos un poco más rápido. Voy a empezar a leer Éxodo 17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 Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y el Señor Dios dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro. Y di a Josué que raeré de, del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Adonai Nisi. ¿Qué quiere decir? El Señor es mi estandarte. Y dijo, por cuanto la mano de Amalek... Se levantó contra el trono del Señor Dios. El Señor Dios tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, yo ato todo espíritu que venga en contra de tu palabra, Señor. En contra de lo que tú quieres hablar, Señor, a tu pueblo, Señor. Yo declaro que la sangre de Cristo nos cubre a cada uno de nosotros y que nuestro oído y nuestro corazón nuestra mente está abierta a tu palabra julio 20 del 2005, Egipto mueren 39 personas en un bombazo en un, en un balneario y más de 100 heridos julio 12 del 2005 Natanjá, Israel, 5 personas asesinadas julio 7 del 2005, Londres 52 muertes por unos bombazos en unos trenes. Marzo 11 del 2004, Madrid, 191 muertos. Noviembre 15 del 2003, Turquía, 62 personas muertas. Agosto 5 del 2003, Indonesia, 12 personas asesinadas. Octubre 12 del 2002, Bali, 202 personas muertas. Septiembre 11 del 2001, Nueva York, 3.000 muertos. Hoy, 31 de julio, estamos a 31, ¿verdad? 31 de julio del 2005, México, miles de personas, miles de personas víctimas de robos, secuestros, impunidad e inseguridad. Bombas, robos, extorsiones, secuestros, tiroteos, apuñalamientos, inseguridad, terrorismo o como tú quieras llamarlo. Puedes tomar virtualmente cada ciudad de este planeta y en cada ciudad hay algo de esto. No es exclusivo de la Ciudad de México, no es exclusivo de Nueva York, no es exclusivo de Londres o de Madrid o de Israel o de Egipto. En cada ciudad hay algo de esto. A través de la historia han habido quienes han buscado destruir a la humanidad. Principalmente el diablo. Aquellos que han matado por el hecho de matar. De destruir tu paz. De erradicar la libertad y la armonía con que tú vives. Pero definitivamente todas estas personas y todas estas situaciones son una cosa Y lo mismo. Quisiera unificar con ustedes... El criterio con respecto a terrorismo. ¿Qué es lo qué es el terrorismo? El, el terrorismo se define como... La acción de dominar... Por el terror. Por el miedo. ¿Sí? Si yo te infundo miedo, terror... Te tengo dominado. Cuando un ataque de este tipo... Golpea a nuestro país, golpea a nuestra comunidad, te golpea a ti o a un ser querido, el miedo llega, el temor llega a tu vida, se sienta a tu lado como que llegó para quedarse y se enraiza en, en tu corazón el temor, ¿por qué es tan traumático para nosotros el recibir un ataque de este tipo. Alrededor del mundo, nuestro país y todos los países... gastan millones de dólares para combatir el terrorismo, la inseguridad. ¿Por qué gastamos tanto en esto? ¿Sí? ¿Por qué gastamos tanto en combatir y eliminar estos males? Déjame, para seguir con el tema, déjame hacer una comparación. Si tú ves las estadísticas de, hace, de los últimos 10 años tú vas a ver que más o menos han muerto por culpa del terrorismo, como lo conocemos, terrorismo, bombas, atentados, todo ese tipo de cosas, han muerto más o menos como a unas ocho mil personas por el terrorismo. Pero la comparación es esta, en Estados Unidos, solamente el año pasado, murieron por accidentes de coche 3.800 38, mil gentes, no, 38 mil, perdón. 38 mil. Me falló un cero. 38 mil en un año por accidente de coches. Si tú lo multiplicaras eso por 10 años, ¿cuánto sería? 380 mil personas muertas en accidente de coche. Solamente en Estados Unidos. Si fuéramos un poquito lógicos, le tendríamos más miedo a subirte a un coche y manejar que a un atentado terrorista, ¿No? Ahí están las estadísticas, ¿no? Y sería algo que evitaríamos el ponernos detrás de un volante y menos meternos al periférico, sí, porque sería una acción suicida, porque hay una mayor probabilidad de morir que en un atentado terrorista o que te asalten ¿Sí? a mano armada, o sea, es mayor la probabilidad. Pero ¿por qué, sin embargo, diariamente nos agarramos, nos subimos al coche, nos subimos al transporte público y nos subimos y ahí vamos y nunca pensamos en las estadísticas? No le tenemos miedo. ¿Por qué un evento de este tipo, si alguien llega y te asalta, si alguien llega te amenaza, si alguien llega o pone una bomba, por qué ese tipo de cosas nos sorprende y, y nos atemoriza tanto? ¿Cuál es la fuente de este único temor que los terroristas han puesto en nuestros corazones? Y déjame definir como terroristas toda aquella persona, no nada más que pone una bomba, sino toda aquella persona que llega o situación que llega a robarte tu paz. Es una situación de terror, ¿sí? es algo que te llega a dominar, porque quiero ir definiendo esto. Los terroristas han mantenido éxito en una cosa muy importante, Y estoy hablando de ladrones, de situaciones, de cosas. Todo lo que te infunde miedo. Han tenido éxito en algo probablemente más destructivo que si te hubieran ¡puff! matado. ¿Sabes en qué han tenido más éxito? Ellos han trabajado para erosionar. Erosionar tu sentido de seguridad. Erosionar tu esperanza. Erosionar Tu fe. En eso han tenido más éxito. El hecho de que ¡chum! te disparen y pues ya te moriste y si estás con el Señor, pues gloria a Dios. Para mí el morir es ganancia. ¿no? Pero no. Nada más te ponen la pistola ahí al lado de la cabeza y te asaltan. ¿Y, y qué queda en ti? Una inseguridad, un miedo, un terror. Ya no te sientes seguro, en eso han trabajado en erosionar. El terrorismo no es nuevo. El terrorismo desde el inicio ha estado. Hay algo que podemos hacer en contra de eso y debemos hacerlo al respecto. Y es entender la raíz y esencia del terror, del miedo. Ya que si entendemos cómo opera, a pesar de su espantoso poder, porque es muy fuerte, podemos combatirlo cada uno de nosotros en nuestras vidas, para que sea completamente destruido en nosotros. Los nombres y caras e identidades nacionales de cada uno de estos terroristas, han cambiado de lugar en lugar y de era en era. Pero la fuerza primordial que los mueve, tiene un solo nombre y ese nombre es Amalek, Amalek y esta conferencia se llama Derrotando a Amalek, ¿Sí? Amalek, la Biblia nos enseña que el Señor Dios tendrá guerra con Amalek de generación en generación, de generación en generación. Escucha esto. En cada generación Amalek se levanta para tratar de destruirnos. A cada uno de nosotros. Y cada vez se viste de una nación distinta, de una persona distinta o de una situación distinta. No necesariamente tiene que ser una persona. Puede ser también una situación Que te inflija miedo, que, te, que, que imprima en ti ese miedo. Les voy a leer Deuteronomio 25, del 17 al 19. Deuteronomio 25, del 17 al 19. Está hablando el Señor y le dice a Moisés. Acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino. Cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino... Y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando el Señor tu Dios te dé des... cuando el Señor tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que el Señor tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo no lo olvides no lo olvides la fuerza negativa del terror ha estado en este mundo desde el inicio de la humanidad y déjame decirte ¿te acuerdas de la historia de Eva? ¿y la serpiente? ¿qué fue lo que la serpiente empezó a dialogar ahí con Eva? le metió duda a Eva ¿duda de qué? Duda de la palabra de Dios. Y cuando dudó Eva, entonces fue fácil agarrar el fruto y fum. ¿Sí? Le metió duda de la palabra de Dios. ¿Y por qué hablo esto? Porque haciendo un estudio en el hebreo de la palabra Amalek, encontramos que la palabra Amalek es similar. Igual a otra palabra hebrea, que se llama, esta palabra es Zafek, con K al final, Zafek. ¿Y sabes qué quiere decir esta palabra Zafek, que es equivalente a Amalek? Quiere decir duda, duda. Éxodo 17, 16 dice... Y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono del Señor Dios. Lo acabamos de leer. Por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono del Señor Dios. Una de las cosas peores que, que una persona puede hacer es levantarse contra el trono de Dios. ¿Qué representa el trono de Dios? ¿Qué representa? El trono de Dios representa la soberanía de Dios, Él es el Rey de reyes y Señor de señores. El trono de Dios representa la justicia divina, Él es justo. El trono de Dios representa firmeza y fidelidad, es inamovible. Su fidelidad es para siempre. El trono de Dios representa su gracia. recuerdan? Acerquémonos confiadamente al trono de gracia. Representa su gracia y por lo tanto representa su amor para con nosotros. Eso es lo que representa el trono de Dios. Entonces cuando alguien se levanta en contra del trono de Dios, se está levantando contra cada una de estas cosas. El peligro de Amalek, los terroristas o como quieras llamarlos, los ladrones o las circunstancias, no es la habilidad de matarnos físicamente, no es la habilidad de matarnos, entiéndelo. Es la habilidad de hacernos dudar, de hacernos dudar. En el ejemplo que les puse, cuando tú te subes al auto, el auto no dice, mm, este no me ha cambiado el aceite en tres meses, sabes qué? voy a chocarlo para que aprenda y me cambie el aceite, que me lleve con Chuy a su taller. Hace mucho que no veo a Chuy ahí en el taller y como no me lleva, pues lo voy a chocar. Los autos no piensan eso. Amalek, Amalek, la duda planea, conspira y nos apunta para lastimarnos, lisiarnos y cada vez que lo hace, Nos hace dudar más y más y más y más hasta que entonces lo habilitamos para que nos mate. ¿Sí? Ese es el peligro de Amalek. ¿Sí? Nos hace dudar en que estamos a salvo, que estamos seguros de que alguien cuida de nosotros. Amalek trata de paralizarnos y hacernos pensar las cosas dos veces antes de continuar con nuestra vida cotidiana, antes de continuar con lo que Dios te ha dado. Te hace dudar y te hace pensar y, y dices, híjole, se me hace que mejor no voy por ahí, no, mejor no lo hago. Amalek trata de buscarnos qué vulnerables somos y que nada es como parece. Dudar de la verdadera realidad de nosotros mismos. Yo te pregunto, ¿cuál es tu verdadera realidad en Cristo? ¿Cuál es? ¿Cuál es tu verdadera realidad? Que eres hijo, hijo y heredero, y todas las promesas son tuyas. Eres real sacerdocio. ¿sí? Esa es tu realidad en Cristo, que eres salvo, ya no eres más pecador. ¿sí? Tienes la cobertura, la sangre de Cristo te cubre. Esa es nuestra realidad en Cristo Jesús. Y eso es lo que Amalek trata de decirte, ahí está, no que muy salsa, no que Dios está contigo, ya viste lo que te pasó. Y entonces ¿qué pasa? Empiezas a dudar y a dudar y a dudar, te empiezas a echar hacia atrás, nos hace dudar de la soberanía de Dios. De que Él es nuestro Rey, que Él es soberano, que Él está en control de todas las cosas. ¿Por qué Dios permitiste esto? ¿Por qué? ¿Tampoco no puedes tú más que el diablo? ¿No? ¿No hemos dicho así a veces? Nos hace dudar de la justicia divina. ¿Por qué a Él sí y a mí no? ¿No hemos dicho así? ¿Por qué a mi hermano sí si lo bendices con un BMW y yo traigo un... Sedan, 65, de estar talado, trabajando con tres bujías en vez de con cuatro. ¿Por qué a él sí y a mí no? ¿Qué no eres justo, Dios? ¿No soy igual yo hijo que él? Aguas, son dudas, dudas en tu mente. Y esa es el principal cosa que quiere hacer Amalek. Nos hace dudar de la firmeza y fidelidad de Dios para protegernos. Pues ¿dónde estabas, Dios? ¿Dónde estabas? ¿No te diste cuenta? ¿Estabas dormido? ¿Fuiste al baño? o ¿Qué hiciste Dios? ¿Por qué no te diste cuenta que estaba pasando? Nos haces dudar de eso. Nos hace dudar de su gracia. Nos hace dudar que somos sus hijos. Nos hace dudar. Dudar. Y déjame, hasta aquí queda claro lo que significa Amalek. ¿Sí? Hasta aquí queda claro, Amalek es ese terror Que entra? Ese miedo, ese temor que entra a tu vida, ¿sí? A través de circunstancias, a lo mejor no has sufrido un bombazo, a lo mejor has sufrido un asalto, no lo sé. Pero a lo mejor has sufrido otro tipo de cosas que han minado tu confianza y tu fe en el Señor. Eso es Amalek. A la luz de los que hasta aquí hemos hablado y visto, yo quisiera parafrasear la siguiente escritura. Y es Deuteronomio 25, ahí sí les voy a pedir que lo busquen en su Biblia, Deuteronomio 25, 17, 19, fue el, el primer versículo, o el segundo versículo que leímos. ¿Ya lo tienen? Deuteronomio 25, 17 al 19, ¿ok? Lo voy a, ustedes síganlo en su escritura, yo lo voy a parafrasear, ¿ok? Escúchenlo, véanlo en su escritura. Acuérdate de lo que te hizo la duda, contigo en tu vida, Cuando salías de una situación difícil, de cómo te salió al encuentro en tu vida y te desbarató la confianza de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando el Señor tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, ¿cuándo es eso? Cuando entramos en Cristo. ¿Sí? nos ha dado descanso el Señor, ¿sí? en la tierra que el Señor tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás de tu memoria la duda de debajo del cielo, no lo olvides, lo estoy parafraseando a la luz de lo que estoy hablando, Y es que así tienes que tomar la palabra y decir, sí, aquí, mira, acuérdate de lo que hizo César, la duda contigo. Así tienes que tomar la palabra. Sí, cierto, tengo que acordarme. ¿Te suena familiar con algo en tu vida? A lo mejor no has estado en un atentado terrorista. Pero ha habido circunstancias en tu vida, o circunstancias que han llegado a, a los, tus seres amados, que tú agarras y dices, ¿dónde estás Dios? Y te hace dudar, y déjame decirte que Amalek está en la retaguardia y como te dije, planea. ¿Y qué es planear? Mira, qué es planear. Alguien me puede decir qué es planear. Planear es a ver a dónde quiero llegar, cómo voy a llegar, qué necesito para llegar a esto. Eso es planear cuánto me va a costar, qué tengo que hacer. Eso es lo que hace el diablo con Amalek está viéndote, estudiándote, diciendo, mira, por acá. Pero también Amalek conspira. ¿Qué es conspirar? Conspirar es estar, mira, ya lo estoy vigilando. Ya hizo otra vez esto. Mira, me está abriendo esta puerta. Sí, voy a hacer esto contra él. Voy a meterle duda. Duda. Conspira contra ti. Ha habido momentos en tu vida que yo estoy seguro y todos hemos pasado, por eso me incluyo, por eso me atrevo a hablar de esto, porque yo también me incluyo. ¿Cómo tú? Sí, el diablo es astuto y el diablo te quiere agarrar y hacernos dudar de nuestro Señor y ha habido momentos en tu vida que te has preguntado ¿por qué me pasó esto? Sí, Señor, Tú sabes que yo oro y yo sabes que ayuno y sabes que voy a la iglesia y leo mi palabra. Y Señor, y Señor, ¿y por qué me pasó esto? ¿Dónde estabas, Dios, cuando te necesitaba? Creo en Dios, sí, creo en Dios, pero ¿sabes qué? No entiendo por qué pasó. No entiendo por qué pasó. Y muchas otras preguntas y dudas que saltan cuando hemos sido alcanzados Por los dardos de Amalek. Y déjame decirte que esos dardos van directos a tu mente. A tu mente. Por eso dice Pablo, renovemos nuestra mente. ¿Con qué? Con la palabra. sí. A tu mente van esos dardos. Y Amalek no te va a matar muchas veces. A lo mejor sí te va a matar, pero si ¿sí te mata, ¿qué? ¿En dónde está tu confianza? Si tú murieras ahorita, si ahorita entrara aquí un terrorista y nos disparara a todos, así, mira, derechito y con todos instrumentos, nos vamos a la presencia de Dios y, y bailando, ¿no? Sí. Yo te pregunto, ¿esa es tu confianza? Entonces el miedo a morir no es nada. ¿Dónde está aguijón? ¿Dónde está a muerte tu aguijón? dónde está pero qué tal el miedo y la duda una tu mente será de dios híjole dios dónde estabas será real que tú me proteges ¿Será real que estoy limpio delante de ti porque a lo mejor estoy en pecado señor y por eso recibí esto no no no no por eso te digo cuál es tu realidad en dios cuál es tu realidad en cristo ya la dijimos Amalek trae duda a nuestra mente buscando deprimir deprimir la confianza en nosotros mismos la confianza en nuestro prójimo ¿Sí? y por último la confianza en nuestro creador y señor salvador Jesucristo eso es lo que busca cuando perdemos la fe Perdemos todo. Cuando pierdes la fe. Pierdes todo. Yo soy por el Señor. Yo soy en el Señor. Y sin Él yo no sería. Si yo pierdo la confianza en mi Dios. Yo no soy. Nada. Todo lo que yo soy. Todo lo que yo creo. Todo lo que yo me muevo. Si yo pierdo la confianza en mi Dios. No soy nada. Si pierdo la fe. Y es entonces cuando habilitamos a Amalek y al diablo. Para ¡pi! darnos el golpe de gracia. La duda te hace ir dando pasos hacia atrás. Hacia atrás. Hacer tu vida más pesada. Cuando perdemos la fe lo perdemos todo. Y ¿sabes qué? Dios no tiene coincidencias. Dios no tiene coincidencias y, y yo le doy gracias a Él y mi esposa lo sabe porque este, este mensaje del miércoles para acá, el Señor me hizo favor de dármelo. ¿Y sabes qué? Hoy que cantamos, y no me puse de acuerdo con ellos, quedamos que yo te iba a hablar por teléfono para ponernos de acuerdo. ¿Hablamos? Se me olvidó hablarte hermano, aquí traigo tu tarjeta. ¿Y sabes qué cantaron? Nadie ocupa tu lugar Señor, nadie ocupa tu lugar, poco a poco avanzamos, fortalezas derribamos, queremos ver a Jesús como Rey, tus enemigos sean esparcidos, espíritu de temor huye, yo no me puse de acuerdo con ellos, venció a toda potestad venció a toda potestad y sabes qué todavía me confirma más del Señor, porque sabes que están viendo hoy los niños en su clase y no me puse de acuerdo con el doctor tampoco la fe la fe, y sabes que están viendo qué es la fe, creer en Dios aunque no lo puedas ver, miedo es fe en el diablo y en lo que él puede hacer fe y miedo son como imanes, la fe nos atrae cosas buenas pero sabes que te trae el miedo cosas malas, eso es lo que están viendo los niños hoy Tú dime si no es una palabra fresca del Señor para su iglesia. Iglesia, no debes de tener temor, es lo que te está diciendo el Señor. ¿Dónde está tu confianza? ¿Dónde está tu fe? En las cosas, en las circunstancias, a lo mejor te puede estar yendo mal. A lo mejor te asaltaron, te pusieron una pistola en, en, en tu cabeza. Y tú dices, ¿por qué? Y me robaron y me quitaron. ¿Dónde está tu confianza? ¿Dónde está tu fe? En el dinero que te quitaron, en la pistola que te pusieron. ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde? Yo no creo en un, en un Dios que, que juega los dados a ver qué pasa. Yo creo en un Dios que tiene todo perfectamente planeado desde el inicio de los tiempos. Y en este día planeó la alabanza, planeó la, la palabra, planeó los niños. ¿Sí? Fíjate cómo nos ama el Señor. Fíjate cómo nos ama. Y no nos pusimos de acuerdo. No nos pusimos de acuerdo. ¿Cómo podemos derrotar a Amalek? A la duda. Ahí en Deuteronomio 25, 17 y 19. La palabra nos da tres cosas que nos ayudan con respecto a Amalek. A la duda. Número uno. No debemos olvidar lo que Amalek Nos ha hecho. Número uno. No debemos olvidar lo que Amalek nos ha hecho. Número dos. Debemos hacer guerra contra la semilla de Amalek. O sea, contra la semilla de la duda. Debemos hacer todo de nuestra parte para destruirla. Y tercero. Se nos manda a recordar. Se nos ordena a recordar tres cosas Dios nos da en ese versículo no olvidar lo que Amalek nos ha hecho debemos hacer guerra contra la semilla de Amalek, debemos hacer todo de nuestra parte para destruirla y tercero se nos manda a recordar a primera vista podríamos ver que el primero y el tercero, no debemos olvidar lo que Amalek nos ha hecho y el tercero se nos manda a recordar a lo mejor podríamos decir pues es que es lo mismo no, no es lo mismo y ahorita lo vamos a explicar porque la palabra nos manda a no olvidar Y a recordar, son dos cosas distintas. De entrada la palabra te dice que no olvides el sufrimiento que enfrentaste. ¿Cómo es eso? ¿Qué me estás diciendo hermano? Que no me olvide de la situación difícil que pasé. Sí, el Señor te dice que no te olvides. Que no te olvides lo que Amalek ha hecho en tu vida pero no es que, que, que te estés acordando, Dios no quiere que te estés acordando para que todo el tiempo estés, ay sí, sí, sí, es que me acuerdo y cómo me duele, sí. Yo entiendo que es una situación difícil la que hemos vivido, pero Dios no quiere que te acuerdes para eso, Dios no quiere que te acuerdes para que te estés lamentando toda tu vida, Dios quiere que te acuerdes de lo que te hizo Amalek, lo que te hizo la duda para que no pierdas de vista el poder de Amalek, el poder de lo que... Amalek hizo en tu vida, que en una circunstancia de tu vida tú agarraste y dudaste. Y cuando dudas, te sientes que estás en un hoyo. Un hoyo que por más que brincas no puedes salir. Y entre más piensas, y entre más piensas, más ese hoyo se hace más alto. Y qué desesperación. Yo creo que los peores momentos de mi vida, y lo puedo decir confiadamente, los peores momentos de mi vida es cuando ha entrado la duda. En mí, que me he dejado que esos dardos y empiece a pensar, ¡híjole, señor! Yo creo que, yo creo que o estoy haciendo algo mal o, o qué pasa contigo. ¿Cuántos de nosotros no hemos pensado así? Muchas veces hemos pensado, sabes que Dios, no entiendo por qué me está pasando esto. Dios quiere que no te olvides de lo que Amalek ha hecho. Nunca olvides lo que la duda te hizo y lo que te puede hacer. Lo que te puede hacer si vuelves a caer en duda. Y esto es muy importante porque no debemos minimizar esfuerzos para hacer todo lo que está en nosotros para combatir la duda. ¿Qué te manda el Señor? Que destruyas la semilla. ¿Para qué? Para que no crezca. Si no destruyes la semilla, ¿qué pasa con la semilla? Crece. ¿Y qué va a crecer? La duda en tu Dios. Por eso es que Dios te dice, no te olvides. No te olvides de eso que te pasó y que, que sufriste todo. Pero no para que estés, oh, sí, sí, sí, sino para que, ¿sabes qué? Sí, me pegó. Sí, me hundí en el hoyo. Pero ¿sabes que Yo de ese hoyo salí gracias a ti, Dios. Y tengo la experiencia grabada en mí y, me, y no me olvido para no volver a caer en eso. Para eso Dios te manda y yo no te lo estoy diciendo, aquí dice. No te olvides de lo que Amalek te hizo, no te olvides de lo que la duda hizo en ti. Yo no lo estoy diciendo, lo está diciendo ahí. Y si tienes algo en contra, tú y Dios ora, porque ahí lo dice en su palabra. Yo solamente estoy diciendo eso. Pero eso no es todo, también debemos recordar. Uno es no olvidar, dos es hacer guerra con todas nuestras fuerzas para destruir la semilla de la duda en nuestra mente. Y tercero es recordar, recordar activamente enfocados en el poder que tenemos para derrotar a Amalek. Cuando dudamos perdemos el foco, así como en una cámara. Cuando le mueves el foco, ¿qué pasa? Hasta te mareas. Recordar activamente enfocados en el poder que tenemos para derrotar a Malek. Debemos recordar que hemos sobrevivido, porque todos nosotros hemos pasado por situaciones difíciles. Y aquí estás, has sobrevivido. Claro que sí. Debes recordar que has sobrevivido a esas cosas. Sí, que no hemos sido destruidos, que vivimos. Y que continuamos. ¿Y sabes qué? Y que estás dando frutos. Que estás dando frutos. Porque lo primero que te hace también a es, es, es dudar. ¿Sabes qué? No, pues entonces ¿sabes qué? Yo estoy en esta situación. No sé por qué pasó. Ya no toco la alabanza. No, ya. O ¿sabes qué? Yo ya no predico. no Ya no. ¿Sabes qué? Los frutos no son tuyos. Es del Señor. Es de lo que Dios te está dando. ¿Y qué es lo que hace la duda? Te hace que te frenes. Que pienses dos veces las cosas. ¿Sabes qué? No, entonces yo, no, pues mira, yo no, yo mejor yo ya ahí le paro. Mejor yo asisto como feligres normal a la iglesia, recibo, recibo, sigo engordando y yo ya no me comprometo, no, ya, yo ya no. Yo, mira, sí, mejor, mira, el diablo y yo ya tuvimos un acuerdo, mira, ni yo lo molesto ni él me molesta. Sí. Habemos muchos que en, en distintas circunstancias hemos dicho eso, ¿no? ¿Sabes qué? Ahí muere. Mejor yo, sí te creo a ti Dios, pero aquí tranquilitos, yo aquí sentadito. ¿Sí? Déjame decirte que Dios, Dios el Señor que nos ha creado, que nos conoce desde el vientre de nuestra madre, nos ha dado algo que es infinitamente más poderoso que la duda. Más poderoso que la duda. ¿Y sabes qué es? El poder de tu memoria. El poder de tu memoria. Eso es lo que Dios te ha dado para derrotar a Malek. Dios nos ha dado el poder de recordar, de desenterrar de nosotros la indestructible fe que reside en el centro de nuestra alma. La fe en nuestro Dios, el Dios bueno, el Dios bondadoso, el creador de toda buena dádiva y don perfecto. La fe en Jesús nuestro Señor y Salvador que nos ha dado vida y vida en abundancia ese es el poder de la memoria que Dios te ha dado a ti, de dónde te ha rescatado Dios, ¿Qué es lo que Dios ha hecho por ti, cuando tú te acuerdas de eso dices oh si no importa la circunstancia que estoy viviendo tú eres más grande Señor, porque primeramente tú te entregaste por mí, diste tu sangre por mí Señor y empiezas a recordar las obras que Dios ha hecho por ti, en amor lo que Él ha entregado para ti y eso es un poder mucho mayor que la duda. Se disipa la duda. Efesios 6:16. ¿Ya lo tienen? ¿Qué dice Efesios 6:16? Sobre todo está hablando, Efesios 6 de la armadura de Dios te dice que te pongas el yelmo de la salvación la coraza de justicia el calzado de, del evangelio la espada pero qué dice Pablo sobre todo o sea arriba de todo esto toma el escudo de la fe toma el escudo de la fe con el que podáis apagar todos los dardos de fuego del enemigo con que puedas parar esos, esas flechas de Amalek esas flechas que te está tirando y tirando a tu mente, ¿sabes qué? con el escudo de la fe agarras y dices, yo sé que, que mi Dios vive, yo sé que mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra y yo sé, y yo me acuerdo que Él me rescató ¡pum! ahí va, ¡pum! y ¡pum! los dardos ¿Cuáles dardos? Se hacen nada con el escudo de la fe. Y eso es lo que Amalek quiere hacer contigo. Tu fe. boom. Tu fe. boom. Sobre todo, toma el escudo de la fe. Con que puedes apagar los dardos. Debemos recordar esa fe. Esa fe en nuestro Dios. Que explosiona hacia adelante. La fe en Dios no explosiona hacia atrás. O no implosiona. Explosiona. Explota. ¡pum! Y explota hacia adelante. Tienes a Malek encima. Tienes a la duda. Y tú te empiezas a acordar. Y te, y te tiene así la duda. Y te tiene oh, la duda. ¿Será Señor? ¿Será? ¿No será? Y de repente te empiezas a acordar. El Señor es bueno. El Señor me rescató. El Señor me lavó con su sangre preciosa. El Señor. El Señor. ¡pum! Explota la fe. Hacia adelante y echas hacia atrás la duda, la deshaces, la deshaces, la deshaces. Explosión hacia adelante. Recordar que no importa qué dura esté la situación, recordar que no importa qué difícil y qué tanto te ha lastimado esa situación. Amalek no gana Amalek no gana no tiene éxito y no tiene éxito porque recordamos la grandeza de nuestro Dios recordamos que fuimos comprados como perlas de gran precio recordamos que Jesús entregó hasta la muerte por nosotros, recordamos que Jesús resucitó al tercer día derrotando al diablo y a todas sus artimañas para darte a ti la victoria y para darte a ti vida eterna en él Recordamos, recordamos, recordamos, recordamos, recuerda, recuerda lo que Dios ha hecho por ti. Hay tantas cosas que Dios ha hecho que tú puedes recordar. Tantas cosas, tantas cosas. Pero el diablo busca con una situación hacerte olvidar y que no recuerdes y que dudes. Hay una famosa historia. Que ilustra el poder de la fe contra la duda. Ilustra el poder de la fe contra la duda. Y es de un, de un rabino llamado Joseph Isaac Schnerson, o sea, José Isaac Schnerson. En la ex Unión Soviética. Y él fue detenido en ese país a causa de su liderazgo religioso en ese país. Él fue llevado ahí a a las oficinas, a los búnkers de la KGB y cuando era interrogado se llegó a un punto en el cual los agentes habían estado agotando todas las fuerzas de intimidación verbal en su contra para hacerlo que él temiera, para hacerlo que él llorara y suplicara por misericordia. Este rabino muy bien podría haber cedido Y empezar a ver las circunstancias a su alrededor. Híjole, a lo mejor estoy tres, metros bajo, digo, tres pisos bajo tierra, en un cuarto encerrado, como con cinco agentes que me están agrediendo y me están hablando feo, y me, yo no sé si voy a salir vivo de aquí. Él podría haber visto las circunstancias a su alrededor. Y empezar a dudar, y empezar a preguntarse, Dios, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Y dejar que la duda que Amalek se apropiara de su mente destruyendo su fe y confianza en Dios. Pero ¿sabes qué hizo este rabino? Agarró y se sentó en su silla tranquilamente y empezó a contestarle sus preguntas. Empezó a contestárselas. Uno de los agentes, cansado de que sus técnicas de sumisión e intimidación no surtían efecto, agarró y sacó una pistola y se la puso en la cabeza al rabino para intimidarlo le puso una pistola en la cabeza así y cortó cartucho el rabino solamente agarró y lo volteó a ver y se sonrió y sabes qué le dijo le dijo este juguete puede infligir miedo en alguien que solo cree en un mundo y que no cree en Dios yo tengo un Dios y creo en dos mundos Así que tu juguete no me espanta. Lo peor que puede hacer la duda es matar tu confianza. Este cuerpo, como sea, a lo mejor yo salgo ahorita, me subo a mi coche, paso un accidente y me muero. A lo mejor de repente me da un ataque cardíaco aquí y me caigo muerto. Este cuerpo, este cuerpo pasa, pero lo que está dentro de ti no pasa, ¿Sí? por eso quién eres, quién eres en Dios, dónde está tu confianza, hoy en día tal vez las heridas de las situaciones que te han sucedido ahí siguen y te duelen y el dolor es real y te afectó, y luchaste, y te has levantado, y has sobrevivido, y estás aquí, estás vivo. ¿Sí? No podemos cambiar eso que pasó. Pero sí lo que podemos cambiar es, si vuelve a pasar alguna circunstancia que no te afecte igual. Porque yo no te voy a decir que, que no te va a pasar algo en tu vida. El diablo está acechando, el diablo está. Por eso tenemos que andar rectos en la presencia de Dios para que si llega cualquier cosa que nos pum pum pum sabes que yo sigo confiando en ti Señor yo sigo confiando en ti Señor tú eres mi esperanza Señor en ti está mi refugio Señor cúbreme bajo tus alas yo creo en ti Señor sí podemos ayudar que no nos vuelva a afectar esto que le temas a Amalek no te ayude en nada que le tengas miedo a las circunstancias no te ayuda en nada. Que corras de Amalek, tampoco te ayuda en nada. ¿Por qué? Porque te va a estar cazando. Cazando. A ver, ¿dónde anda? Ahí va uno. No pasó el escudo de la fe. Pero ahí va otro. Mira, ahorita ya bajó el escudo de la fe. Ahorita, tírale. Ya lo volvió a subir otra vez. Y de repente el bajas el escudo y te llega. Y sí te da y empiezas. No, no, no. Recuerda, recuerda, debemos recordar que la duda es uno de nuestros principales enemigos como hijos de Dios, debemos enfrentar la duda y destruir la duda y estamos equipados por Dios para hacerlo, tenemos el poder de la memoria, Si solo recordamos recordar. Cuando estamos en medio de toda esta situación. Si solo recordamos. Recordar la grandeza de nuestro Dios. Recordar la grandeza de nuestro Dios. Jonás 2.7. Jonás 2.7 dice. Cuando mi alma desfallecía en mí. Cuando mi alma desfallecía en mí. Estaba en una situación difícil Jonás claro que sí, solo había tragado un pez o una ballena o no sé lo que sea un tiburón blanco no sé X yo no quisiera estar en, en los zapatos de Jonás o en las sandalias de Jonás ahí quién sabe a cuántos metros de profundidad dentro de un pez o de una ballena y dice cuando mi alma desfallecía en mí ¿qué es desfallecer en ti? Ay, hijo, es que ya no sé qué onda ¿Por qué Dios? Desfallecí en mí. Me acordé del Señor mi Dios. Y mi oración llegó hasta ti. En tu santo. Templo. Me acordé de ti. Acuérdate. Acuérdate. Acuérdate. Neemías. 4, Neemías cuatro. Catorce y quince. Dice.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 No temas, acuérdate y pelea, acuérdate y pelea. Y fíjate y me encanta el final de, esta, de, de estos versículos, me encanta el 15, Enemías 4.15. Porque dice, hablando de los enemigos, y cuando oyeron nuestros enemigos, que lo habíamos entendido. Cuando oyeron nuestros enemigos... Cuando oye el diablo, cuando oye a Malek la duda, que tú has entendido que la duda no tiene más poder sobre ti porque tú te acuerdas del Señor, ¿qué pasa? Dice, cuando lleno nuestros enemigos que lo habían que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea, cada uno a su tarea... A lo mejor has pasado situaciones difíciles en tu vida. A lo mejor has tenido una pistola en tu cabeza. A lo mejor no, ha, no, no has estado en un bombazo. Pero has pasado situaciones difíciles. En las cuales te hace dudar de nuestro Dios. Y has dudado de nuestro Dios. ¿sí? Pero cuando tú entiendes. Como dice aquí. Que lo hemos entendido. Y te has acordado del Señor. Grande y temible. Que, y, y el Señor ha desbaratado el consejo de ellos. ¿Qué haces? Te vuelves a tu vida cotidiana. Te vuelves cada uno a su tarea. ¿Qué tarea te ha dado Dios? ¿Predicar? ¿Compartir? ¿Tener una célula? ¿Tocar en la alabanza? ¿Compartir en las cárceles? Cuando tú lo entiendes y entiendes que Dios deshizo ya la obra de Amalek, regresa a tu obra regresa a tu obra no te quedes ahí firmando un pacto una tregua pintando tu rayita y decir diablo si tú no te metes para aquí yo no me meto para allá no regresa a lo que Dios te ha llamado regresa a tu tarea a tu tarea a tu tarea si solo recordamos recordar ahí donde tú estás ahí en la situación que estás viviendo o que has vivido o a lo mejor que vas a vivir si solo recuerdas recordar en la grandeza de tu Dios lo que Dios ha hecho por ti destruye la semilla de Amalek destruye la semilla de Amalek espíritu de temor huye huye, no temas a los que matan este cuerpo teme al que mata tu confianza tu fe en Dios en lo que has creído Sí. vamos a cerrar los ojos, yo les voy a pedir que se pongan de pie yo sé que cada uno de nosotros hemos pasado por circunstancias difíciles Y que muchas veces hemos dudado, tal vez un poquito de Dios, o tal vez mucho, no lo sé. Y yo no quiero que pasen aquí al frente para orar por ustedes. Te voy a decir por qué. Porque a ti te ha equipado el Señor para echar fuera a Malek. A mí me ha equipado. Sí. Y tú lo puedes echar fuera. Tú lo puedes echar fuera. Tú lo puedes echar fuera. Tú tienes ese poder, no necesitas pasar aquí a una administración. Tú tienes el poder de la memoria. Recuerda lo que el Señor te ha, ha hecho, te ha hablado, que ha hecho por ti el Señor. Ese es el poder que tú tienes para vencer la duda, para vencer a Amalek, para vencer el terror en tu vida. Entonces vamos a orar y vamos a levantarnos y vamos a echar fuera el espíritu de temor. El espíritu de Amalek, fuera en el nombre de Jesús. Vamos a orar en el nombre de Jesús, Señor. Nos levantamos como pueblo tuyo, Señor. Como nación santa, pueblo escogido, Señor. Y tú nos has dado la autoridad en el nombre de Jesús para echar fuera demonios, para echar fuera espíritu, Señor. Y en esta mañana hemos hablado del espíritu de la duda, Señor. Que la duda nos destruye, nos consume y nos aleja de ti, Señor. Mas también hemos entendido, como dice Neemías, que hemos entendido esto el día de hoy, Y nos, hemos entendido que te, la duda no tiene poder sobre nosotros, sino nosotros tenemos poder porque podemos recordar tus grandezas Señor, lo que tú has hecho por nosotros y en esta hora en el nombre de Jesús echamos fuera el espíritu de temor, el espíritu de temor en el nombre de Jesús, ¡fuera! fuera, sáquenlo, ustedes mismos fuera, si has tenido temor en situaciones tú mismo dilo, fuera en el nombre de Jesús, no tienes parte ni suerte, si has venido a sentarte aquí al lado mío, en, en el nombre de Jesús, yo te echo fuera en el nombre de Jesús, espíritu de temor, por la fe en Cristo Jesús que tengo, en el nombre de Jesús, yo sé que soy hijo de Dios, y como hijo de Dios tengo la autoridad en el nombre de Jesús, y la sangre de Cristo me cubre me cubre en el nombre de Jesús echamos fuera fuera el espíritu de temor aleluya Señor, te damos gracias Señor gracias por darnos la victoria Señor en esta hora Señor, en el nombre de Jesús Señor, te damos gracias por la libertad que tú nos has dado gracias Señor por el poder que nos has dado nos levantamos en ese poder en el nombre de Jesús Nos levantamos, Señor, como nación fuerte, santa, Señor. Creemos en Ti, mi Dios. Gracias, Señor. Gracias eterno, Padre. Gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, en esta hora. Gracias, Señor. Amén. Muchísimas gracias, Padre. Gracias por esta palabra, Señor. Gracias. En lo que el equipo de alabanza se terminan de... De, de acomodar, este, vamos a levantar una ofrenda de gratitud, una ofrenda de amor para nuestro hermano César Sosa Vamos a levantar una ofrenda para bendecir su vida Dios nos ha bendecido a través de él, a través de lo que nos ha compartido Y lo que Dios ponga en su corazón, Este, estamos terminando este tiempo ya, de esta reunión el día de hoy Y terminamos con esta ofrenda y posteriormente a la ofrenda pues nos despedimos con una tremenda y preciosa alabanza ¿Están en lo de los canastos? Pueden por favor pasar. Gracias. Estamos despedidos. ¿Cuántos son más que vencedores? ¿Habrá alguien aquí que tenga la victoria del Señor? ¿Cuántos han vencido el espíritu de Amalek? ¿Son libres de, de toda duda, todo temor? ¿Son más que vencedores? poria mia eh Mira lo que ha hecho Dios. Mira lo que ha hecho Dios. Mi mente, me sanó. Justo a Gracias por haber escuchado este mensaje de Aidi.